son las 8 y un minuto como tan queridos auditorio, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto, y felices de estar con ustedes en directo. Bueno, eh, como siempre, eh, vamos a partir con el... Hoy día en esta oportunidad nos llegó desde Italia el audio de Antimafia, del periodista Jean-Georges Almendra, que está muy interesante porque nos habla de una importante lucha que se está llevando contra la principal eh, contra la principal mafia que controla el narcotráfico del mundo la trangueta. entonces eh, es un juicio histórico que se va a empezar a, a dar allá y creo que es importante como cultura general que lo sepamos vamos con el audio buenas tardes buenas noches amigos oyentes de ...Puente Alto, Claudio y María Cecilia... ...un gusto estar junto a ustedes... ...después de algunos algunos programas que no tuvimos contacto... ...estoy en una redacción en este momento instalada... ...en Italia... ...concretamente en la península itálica, en la bota italiana... Eh, ...donde se está registrando una crítica situación institucional y política... ...y donde además esta situación crítica política y eh, hay una obviamente una pandemia generalizada donde se están limitando las diferentes zonas en zonas rojas, zonas anaranjadas, diferentes colores entonces los desplazamientos acá son extra eh, rigurosamente controlados y bueno eh, por razones operativas de la redacción antimafia 2000 eh, estoy acá desde así ya un mes prácticamente. Eh, coordinando acciones de trabajo periodístico con periodistas de Antimafia 2000 y con el director de Antimafia 2000 y fundador Giorgio Bongiovanni, entre otros periodistas. Seguramente en los próximos días este, estaré dirigiéndome a Palermo, donde allí también obviamente tomaré contacto con otros colegas de Antimafia 2000. Pero lo que hoy quiero entrar a reseñarles desde este, desde este punto del planeta, desde Italia, acá son exactamente eh, prácticamente las horas de la tarde, media tarde, hay una temperatura mmm, fría, a pesar que en Calermo la temperatura es veraniega, prácticamente 26, 27 grados, pero en la zona norte o oh, central de Italia junto al mar Adriático en la zona del Marque donde estoy ubicado en este momento el panorama es diferente en cuanto a temperaturas donde si sí la temperatura es alta por el accionar judicial es precisamente en la región de la Reggio Calabria ya los medios informativos y las agencias internacionales han informado que se desarrolla desde el día de hoy comienzo, comenzó hoy Eh, se desarrolló la primera audiencia <coughs> en la localidad calabresa de la Mesia Terme donde se ha instalado un, una aula búnker donde se están juzgando a prácticamente 355 acusados integrantes de la organización Dangreta eh, pertenecientes en su gran mayoría y a, a la familia Mancuso que es dueña y señora de la provincia de Vivo Valentia Estos personajes están obviamente bajo la, el ojo de la Fiscalía, bajo el ojo de uno de los fiscales que Antimafia 2000 y Antimafia 2000 ha entrevistado en muchas oportunidades y que tenemos un, un estrecho vínculo eh, en cuanto a relacionamiento. Nos estamos refiriendo al fiscal Nicola Grateri, eh, fiscal de Catanzaro. El episodio en cuestión es indudablemente de gran notoriedad no solamente para Italia, sino para la región. Entre los 355 acusados hay personas que están acusadas literalmente por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico, eh, tráfico de armamento, tráfico de, de drogas, eh, lavado de dinero, estafas. Por lo tanto, estamos ante una, una muy marcada acción judicial que seguramente también demandará su, su tiempo para darse las respectivas resoluciones, tomando en cuenta que hay 900 testigos. Hay una serie de rigores, de medidas rigurosas, no solamente por el tema sanitario del COVID-19 aquí en Italia, sino también eh, por distintas circunstancias de seguridad. Las, eh, las las actuaciones judiciales no podrán ser filmadas, hay un gran control de las autoridades y, como les decía, Eh, se construyó un aula búnker tal como se construyó en el año 1986 y 1987, momento en que se realizó en Palermo eh, en la cárcel de Uchardone, básicamente el famoso juicio al Maxi Proceso donde se estaban ahí procesando las investigaciones que hizo el, el, en aquel momento el juez Giovanni Falcone y el juez eh, Pablo Borsellino. Han pasado unos cuantos años desde ese acontecimiento judicial, mediático, emblemático y de características de gran magnitud, digámoslo así, y ahora se desarrolla entonces este juicio a la familia Mancuso, organización de la Dangreta, que integra la esta este, esta organización criminal, una de las cuatro más poderosas dentro de Italia, que eh, tiene grandes tentáculos extendidos no solamente en Italia, sino en el mundo, dentro del mundo del sistema criminal integrado, eh, donde son accionistas y operadores importantísimos en materia de narcotráfico. Por lo tanto, este juicio eh, comenzó, este proceso, el maxiproceso, eh, comenzó hoy. Seguramente en el transcurso de los próximos días y las semanas continuará estas estas acciones, este proceso eh, aquí en, en Italia, que, repetimos, es uno de los más importantes ejercicios Eh, porque la andangreta ahora está bajo el ojo de la tormenta, bajo el ojo de la fiscalía, bajo el ojo eh, de, la justaz, de la justicia. Quiero recordar que este juicio tiene un nombre, la operación Rinácida Scott Rinácita eh, Scott porque precisamente es en homenaje a un agente de la DEA, eh, la, DEA eh, la DEA que es honesta, Hay una Obviamente hay un grupo criminal dentro de esta organización, un grupo de gente infiltrada posiblemente, pero la gente de la DEA que tiene una postura transparente, de honestidad eh, positiva, eh, obviamente en han habido mártires. Uno de estos es este martes este hombre, que este agente de la DEA eh, que ha desaparecido en Europa y el operativo se hace entonces Eh, que en el operativo en el que se capturaron estas 355 acusados tiene el nombre de, de este agente de, de policía Rinasita Scott eh, es el agente Sieben William Scott este es el, el nombre completo del agente en concreto entonces eh, seguiremos atentamente a través de las páginas de Antimafia 2000 informándoles a ustedes sobre las circunstancias de este jefe de este Eh, juicio en este Maxi Proceso. Les habló entonces desde Italia eh, para la radio de Puente Alto, para el programa eh, de Claudio y María Cecilia, les habló Jorge Almendras. Bueno, ahí teníamos el interesante audio que es importantísimo porque primera vez, primera vez que se juzga a esa organización Se ha juzgado a Cosa nuestra se ha juzgado a otras organizaciones más pero nunca a La Tranguita, que es la que maneja el tráfico de drogas del mundo, de aquí de Sudamérica, todos. Entonces, y, y ustedes saben, queridos auditores, que está llegando el narcotráfico cada vez más fuerte acá a Chile. Bueno, dos palabritas de, de nuestro país, que ustedes lo deben saber, pero se lo vamos a, a contar. Y rápidamente cuando se informaba sobre el veredicto condenatorio al asesino el carabinero Carlos Alarcón del comunero matricho, perdón, el comunero mapuche Camilo Catrillanca, diversos y violentos allanamientos se desarrollaban en las comunidades mapuche que forman temucuy por parte de la Policía de Investigaciones, que contó con la participación de más de 100 policías, drones, equipos de otras zonas y apoyo de 6 fiscales por diversos delitos, principalmente tráfico de drogas, según el Mercurio. Eso dijo el Mercurio. En realidad fueron 800 policías los que fueron para allá. En este mega operativo según la versión de la policía, habrían sido lido a tiros por desconocidos, resultando varios policías heridos y uno fallecido. Los detectives fueron atacados con armas de fuego por un grupo de delincuentes quienes utilizando armamento de grueso calibre irán al inspector lmb quien producto del impacto balístico recibió en su rostro falleció en el lugar detalló la policía civil en un comunicado la verdad es que ese poder de fuego no lo tienen los mapuches y, y el gobierno hace rato que está buscando una excusa para terminar de aplastar a los mapuches eh, lo mucho me temo que todas las síntomas que hay son eh, montajes que hacen a justificar una intervención militar a gran escala en la zona mapuche para aplastar, finalmente matar a varios mapuches con el objeto de robarles las tierras. Esos mapuches están eh, buscando reivindicar sus tierras, recuperar sus tierras Entonces los quieren sacar de ahí porque les molestan, son como una piedra en el zapato para los poderosos, los señores Angelini, los señores Mate, que son los que encabezan esta lucha y por quienes se hacen todos estos operativos. Esta vez el gobierno, consciente del desprestigio extremo de carabineros por el tema montajes, usó a la policía de investigaciones para este operativo. El propósito es ciertamente y como siempre inculpar al pueblo mapuche para así tener argumentos para leyes más represivas que permitan abatirlos y aplastarlos, para robar sus tierras, algo que se viene haciendo ya desde por siglos. Durante la tarde de este jueves, la PDI realizó allanamiento en diversas localidades de la zona de la Ocanía. La policía civil hizo uso y helicópteros hizo uso de tanquetas, autoblindados y helicópteros y drones. <coughs> Entre las personas detenidas en el operativo se encontraba la hija y la esposa del fallecido Camilo Catrillanca, una hija de 7 años que la tuvieron aplastada en el suelo. Hay fotos que lo, lo, lo, dicen, lo muestran claramente. Durante el procedimiento, 8 policías fueron heridos de bala y uno de ellos, el inspector Luis Morales, falleció por la gravedad de sus heridas. La operación policial coincidió con la jornada de lectura del veredicto en el caso del homicidio de Camilo Catrillanca, donde el tribunal oral en lo penal de Angol condenó al ex carabinero Carlos Alarcón. En redes sociales comenzaron a circular imágenes que correspondían a la detención de la familia del joven mapuche asesinado. Hora más tarde, en conversación con Radio Usach, el propio padre del comunero, que Marcelo Catrillanca, confirmó los hechos. Dijo él, tenemos que lamentar que hoy hubo un allanamiento en la comunidad. La hija de Camilo, que es su nieta, de solo 7 años, hoy fue detenida por la PDI, además de mi señora y la esposa de Camilo. Allanaron la comunidad mientras estábamos en Angol, aseguró. Posteriormente la policía liberó a las detenidas. Como familia aprendimos a madurar y el pueblo nació Mapuche empezó a valorar a nuestra gente. La muerte de Camilo sirvió para un himno, se agregó. Una acción muy cobarde, por cierto, porque la mayoría de los adultos se encontraban en Angol, esperando la sentencia condenatoria del asesino de Catrillanca. Saben por, por el conocimiento de la cosmovisión Mapuche y por testimonios que nos parecen confiables que el pueblo Mapuche, ni siquiera la cam tiene ese poder de fuego esos desconocidos vienen de otro lado probablemente y están en la misma vereda del poder económico político y militar que busca aplastar a ese pueblo ejemplar eh, no quiero eh, no quiero profundizar más porque no, no vale la pena digamos. Eh, era básicamente eso que les quería comentar ahora <coughs> hoy día el miércoles pasado o sea a ver el miércoles ayer ayer justamente ayer me tocó ir al centro y, perdón, y resulta que vi un titular del diario La Cuarta que me hizo mucha gracia. Dice que Nita Larraín lo hizo otra vez. Una de sus predicciones sobre vías extraterrestres se cumplió. Y me interioricé la noticia y y es para comentarla, por eso se las leo. Angelita Larraín volvió a la palestra, pero esta vez no por un escándalo farandulero, ni mucho menos el recuerdo de su biografía en el mundo del espectáculo, sino que fue debido a que una de sus muchas predicciones finalmente se cumplió. La verdad es que no conozco sus predicciones, yo leo la noticia tal como está. Y es que este martes se supo que la NASA detectó por primera vez una señal de radio procedente de Ganímedes, una de las tantas lunas que orbitan alrededor de Júpiter. Esto provocó que muchos especularan que sobre evidencias de existencia en la vida de otros planetas. Eso es lo que dice el artículo. Ahora, vamos a, a, a mencionar algo que lo que dice la NASA ahora. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de la NASA informó que captó una señal de radio proveniente de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, a través de las Sonda Juno, aunque descartó de inmediato, se pone en el parción de que se tratará de una señal de vida inteligente. Ellos la siguen negando, la, la vida inteligente. Juno es una misión perteneciente al programa New Frontiers y fue enviado al espacio en 2011. Ganímides es una de las lunas de Júpiter, pero tiene un tamaño mayor a Mercurio. Además tiene un campo magnético y se cree que bajo el hielo inicial de en la superficie podría existir un mar de agua salada. Si existiera, como dicen ellos, porque son tan contradictorios, si existiera un mar de agua salada, igual como existe un mar de agua salada acá, significa que hay un ciclo de agua. Ustedes saben que el mar evapora el agua. llega las nubes y las nubes la la, la la hacen caer en forma de lluvia, y como agua dulce, porque el agua salada no se puede... No, el agua salada no se evapora se, se elabora solamente la molécula puro de esa manera se obtiene el agua destilada, por ejemplo entonces el agua si fuera un mar salado tal como ocurre con los océanos acá se evapora y lo que llueve no es agua salada cierto es agua dulce entonces significa evidentemente que hay un ciclo hídrico y eso de acuerdo a las mismas cosas que ellos dicen y sus mentiras digamos, se pilla la cola solo y queda en evidencia que sí tendría que haber vida porque están las condiciones ahora el hecho de que haya una, una, una señal de radio de Ganínez ¿por qué ahora y no antes? ¿por qué la detectamos ahora y no antes? cuando existe hace mucho tiempo un, un, un sistema para detectar supuestamente vida extraterrestre que tenemos varias antenas puestas con ese objeto eh, justamente ahora es cuando están dándonos señales por todos lados eh, porque se acerca al contacto cósmico que es la única esperanza que tiene esta humanidad cada día, hemos dicho hasta el cansancio cada día Vemos que los gobiernos nos aplastan más, los gobiernos ponen medidas más y más represivas, sí que nosotros tengamos como un trapezo. Cada día nos movilizamos menos, significa que nos estamos dejando aplastar. Y bueno, y si salimos a la calle vamos al suicidio, porque cada día ponen más y más medidas eh, para reprimirnos, para aplastarnos. Y eso pasa no solo en este país, sino en todos los países. Y bueno, y hay una agenda que está trazada, ya que la Agenda 2030, que significa el control total y la esclavitud total de la humanidad. Entonces, eh, para allá vamos. Entonces, ¿cuál es la esperanza para contrarrestar eso? No hay ninguna esperanza humana aquí en la Tierra. Solamente desde el cielo. Por eso está pasando todo esto, está saliendo todo esto a la luz. Miles de documentos de la CIA que se relacionan con objetos voladores, no identificado estas noticias de hoy, han sido publicadas esta semana con una colección de documentos publicados en el sitio web Black Bolt, y según la agencia incluye todo lo que poseen al respecto. de Black Bolt, un sitio de fans de OVNI y un centro de acopio de archivos gubernamentales, publicó recientemente unas 2.700 páginas de documentos desclasificados suministrados por la CIA, por la CIA perdón, y que involucran fenómenos aéreos no identificados término que utiliza el gobierno de Estados Unidos. El archivo completo está disponible para su descarga a través del sitio de Blackboard. Consta de 703 713 archivos PDF numerados secuencialmente. Es imposible encontrar casos específicos sin abrir todos los documentos y algunos de los documentos son escaneos antiguos que son muy difíciles de leer. El Greenwell... Escribe en su sitio web, la CIA puede haber hecho deliberadamente, dice el análisis del documento quizás para impedir que la gente busque. El proyecto de ley de emergencia COVID-19 firmado por el presidente Trump, esto es algo muy muy especial que hizo el presidente Trump antes de irse. A fines de diciembre de 2020 incluía la obligación por el director de inteligencia nacional de presentar un informe sobre fenómenos aéreos no identificados dentro de 180 días a las comisiones y servicios de inteligencia. O sea, el gobierno está obligado por ley a desclasificar en, en seis meses todos los fenómenos aéreos que se presenten e informarlos. Richard Peuser, jefe de operaciones de referencia textuales de los archivos nacionales en College Park, Maryland, dijo que la agencia ha visto un interés constante en archivos relacionados a OVNI respondiendo a cientos de solicitudes a través de los años. Los archivos nacionales aún reciben una buena cantidad de preguntas recientes relacionadas a OVNIs y gente que ha venido a buscar más registros, en particular de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El catálogo de los archivos nacionales produjo wow produjo 37 descripciones de catálogo organizado bajo platillos voladores, platillos, fenómenos de OVNIs voladores, ufología, OVNIs y razas extraterrestres. El historiador aficionado John Greenewald, ha invertido cerca de dos décadas solicitándole al gobierno de Estados Unidos información desclasificada sobre los objetos voladores no identificados, mejor conocido como OVNIs. Recientemente publicó más de 100.000 páginas de documentos en investigaciones internas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre los OVNIs. Eso serviría como de respuesta a la NASA que dice que el fenómeno no existe. Así son de inteligente para mentir. Aquí tenemos una serie de de cosas que las vamos a mencionar muy rápido porque tenemos preguntas de nuestros auditores, pero no quisiera todavía atender a las preguntas por, para redondear un poco este tema. ¿Qué les parece? Eh, el proyecto Libre Azul tenía una misión importante. El editor de la revista Open Minds dice que es muy respetado hombre de negocios y piloto Kenneth Arnold estaba volando sobre el estado de Washington cuando vio varios objetos voladores no identificados esto ocurrió en el año 1947 es el incidente más alto y más importante que ha ocurrido junto a otros incluyendo un, un aterrizaje de un supuesto OVNI en Roswell Nuevo México, el mismo año llevó a la Fuerza Aérea a crear un organismo de investigación sin embargo el grupo Proyecto Libre Auro Azul investigó 12.618 avistamientos de OVNIs en un periodo de dos décadas un para la NASA una vez más. Después, eh, rápidamente, vamos a mencionar los casos más clásicos. En julio del 47, el caso Roswell. En Bélgica, eh, en el 89 y el 90, más de 13.000 personas afirmaron haber visto grandes triángulos negros que sobrevalaban distintas regiones a país a baja altura. En 1960, West Calde. En 1966, más de 200 estudiantes y profesores de dos escuelas de, de Melbourne, Australia, vieron un platillo volador que descendió en un campo. Kenneth Arnold, el que estábamos mencionando en 1947, el vendedor y piloto de avionetas aseguró haber visto nueve objetos brillantes con forma de plato, volando a velocidades supersónicas cerca de Mount Rainier en Washington. Bracknell, en junio de 2013, de un pub, estos son los más destacados ¿eh? afuera de Bracknell en Berkshire, Reino Unido fueron fotografiados dos discos brillantes Carter y Reagan expresidente de Estados Unidos que aseguraron haber sido testigos de habitamientos ovnis en 73 y 74 Liberland en 1957 varios conductores de Texas informaron que los motores de sus vehículos se habían parado después que se encontraron con un objeto brillante en forma de huevo en Phoenix en 1915 97 varios testigos vieron una nave con forma de V y cinco luces esféricas sobrevolar sobre los cielos de Arizona. San Pablo, en 1986, aviones militares brasileños fueron movilizados cuando los radares detectaron objetos sin identificar que desaparecieron cuando los aviones llegaron al lugar. En Teherán, el 19 de septiembre de 1976, un objeto de origen desconocido sobrevoló la capital iraní aviones de la Fuerza Aérea perdieron el control de sus instrumentos y la comunicación con la Tierra al acercarse a la misteriosa luz. Este tema es un tema que vamos a tocar en profundidad, no ahora, lo vamos a ir tocando en varias, varias primero con, lo, con las cosas más, más relevantes e impactantes del fenómeno, pero después con la importancia del mensaje, y, y cuál es el objetivo de ello y cómo van a intervenirnos en nosotros, ¿Y para dónde van a llevarse a la gente que se lleven? Todas esas cosas las vamos a conversar. no Evidentemente que no las vamos a alcanzar a conversar hoy día. Por ejemplo, en Argentina, el 3 de julio de 1965, es el primer encuentro reportado en el país cuando personal militar de las bases antárticas argentinas, de horcadas y decepción denunciaron un objeto no identificado que radiaba colores verde rojo y amarillo En Mendoza, Córdoba, San Luis y Salta, son los puntos de mayor cantidad de avistamiento, y es famoso el Cerro Uritorco en Córdoba, donde hay una base extraterrestre, donde los ovnis entran y se entran al centro de la Tierra, por ahí. Es famosa, es muy muy conocida. Investíguenla ustedes, Cerro Uritorco en Córdoba en Argentina, se van a impresionar después tenemos la participación de los extraterrestres siempre en hay un montón de no los quiero no los quiero aburrir porque hay un montón de ilustraciones artísticas de artistas en tiempos de la inquisición donde hacían dibujaban los ovnis porque no podían hablar porque si no los mataban entonces en ese tiempo lo que hacían era, era en los cuadros dibujar las naves y está lleno de eso lo pueden investigar ovnis en el, en el arte antiguo está lleno Pero lo que me interesa eh, mencionar, y con esto eh, vamos a cerrar para acceder a, la, a las preguntas de ustedes, es mencionar algunas intervenciones en la Biblia donde realmente eh, cualquier persona que tienda español se va a dar cuenta lo que dice. Éxodo 40, 30, 36 y 37 dice, y en todas sus jornadas, cuando la nube, dicen, se alzaba sobre sobre el Tarnornáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no, no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. ¿Cómo es posible? O sea, hubo una nube estacionada en el suelo, y de repente se estacionaba, y se alzaba, y cuando se alzaba partían los... los el pueblo judío, buscando su tierra prometida, prometida, por Dios. Entonces, cuando hablamos de nube en la Biblia, debemos entender si tenemos discernimiento lógico, eh, que se trata de nave, porque no puede ser una nube que se alzaba y que se estaciona y se, queda, y se quedaba ahí, ¿cierto? Después en, en el mismo Éxodo 13.21 dice, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Cómo se interpreta eso, queridos auditores? Éxodo 14, 19, 20. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había, había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. no sea, una nube que se muere a su antojo. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas, y sin embargo la noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Más claro dónde. Éxodo 40, 34. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Éxodo 16, 9, 10. Y Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria del Señor se apareció en la nube. ¿Qué podría haber aparecido en la nube? Imagínese usted. Ahora, en, la, en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2 dice mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego. Estamos hablando hace 2700 años atrás. ¿Cómo podían describir ellos una nave, algo algo que volaba y que se movía solo? Y que daba mucha luz, como un carro de fuego, porque ellos conocían las carretas en ese tiempo. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino, de la misma forma que van a ser sacados del en este tiempo pronto... Eh, en un seremos serán sacados los que merezcan ser sacados. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rajó su ropa en señal de angustia. El Salmo 68, en el versículo 17, dice, y escuchen bien, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Cuáles son los carros de Dios, queridos auditores, que salen aquí en el Salmo? Después, algo que comentamos en un programa anterior, Mateo 2, 9, 10, respecto de la estrella de Belén. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo donde estaba el niño. O sea, una estrella que iba delante de ellos, avanzando, por supuesto, hasta que llegó al lugar y se detuvo. ¿Cómo que una estrella se detiene? No puede ser un meteorito, ¿cierto? ¿Qué puede ser entonces? Por último, en en el capítulo en el libro de Ezequiel en el capítulo 1 el versículo 15 dice, "Mientras yo miraba a los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados" seres vivientes eran eran seres extraterrestres seres, o a seres angélicos, como usted quiera llamarlo. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, o sea, una cosa como como iridescente, una cosa como brillante. Y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. O sea, una rueda más grande y adentro una rueda más chica. ¿Acaso no se parece a un platillo volador, eso, queridos auditores? Eso lo dice la Biblia. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban, hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Bueno, eh, no sé si a alguno de ustedes le quedó alguna duda, pero esos son citas textuales de algunos pasajes bíblicos eh, que se refieren justamente a al tema OVNI. Ahora vamos con las preguntas de nuestros auditores, queridos. Tenemos la pregunta Lorena a Paulaza pregunta, Claudio. ¿Cuál es su mirada o su visión acerca de la vacuna de Pfizer? ¿Hay que colocársela no hay que colocársela? ¿Cuál es su mirada o hay que esperar todavía un tiempo? ¿Qué en largo gráfico se... Mira, eh, buena, buena su pregunta Lorena, Mira, la vacuna de Pfizer lamentablemente, eh, yo estuve leyendo un artículo hoy día que decía que eh, había producido algunas relaciones alérgicas, pero que en personas muy alérgicas y que en realidad los efectos en el corto plazo no, son, no, no han producido efectos secundarios, pero lo que se teme no son los efectos de corto plazo, sino son los efectos de, de mediano plazo o sea, en dos o años qué va a pasar con nosotros porque son en base a mensajero yo la verdad es que no me puedo aventurar qué es lo que puede pasar pero pero sí eh, si podemos evitarla mejor evitémosla, ahora sí estamos obligados a hacerla porque nos, probablemente nos van a obligar a hacerlo, bueno, no tenemos alternativa pero si hacemos la voluntad de Dios hacemos la voluntad divina siempre no importa lo que nos pongan adentro no nos va a pasar nada si, si nuestras acciones y nuestra vida se vuelve a servir el prójimo se vuelve exclusivamente a servir a Dios no nos va a pasar nada aunque usted no lo crea lamentablemente aquí no llega la vacuna rusa porque somos un país pro Estados Unidos, entonces nos va a llegar la inglesa o la norteamericana, no no nos va a llegar otra. ¿Tenemos otra pregunta? Qué tan fuerte en nuestro país, Claudio, y ¿qué podemos hacer sobre todo con los niños que están con expuesto a este tema? Pregunta Roberto ¿Qué el narcotráfico se yo tan fuerte en nuestro país claudio y que podemos hacer, sobre todo con los niños que están con claro eh, el, el, el narcotráfico se ha hecho fuerte en nuestro país eh, por lo mismo que pasa quien supimos en qué pasa en bajos de mena porque si la situación económica es muy difícil eh, lo, los narcotraficantes buscan personas que les ayuden a hacer microtráfico. El, el, el narcotraficante pequeña busca pequeños microtraficantes y, y esos microtraficantes encuentran interesante el trabajo porque van a ganar plata que no son sin, sin con el mínimo esfuerzo van a ganar unas sumas importantes de dinero que en un trabajo formal probablemente no podrían ganar. Entonces, de esa manera, los la situación económica de un país va de la mano, el narcotráfico, y el gobierno eh, lo permite porque al gobierno le acomoda el narcotráfico aunque parezca aunque parezca un, un, una blasfemia lo que estoy diciendo le sirve para sus propósitos le sirve eh, eso para eh, tener a alguien a quien echarle la culpa cuando por ejemplo haya un, un asesinato eh, un asesinato a Mansalva le echan la culpa a los narcotraficantes usted se ha preguntado por qué no persiguen a los narcotraficantes y quién le vende las armas a los narcotraficantes, no son acaso los carabineros y los miembros del ejército el mismo capitán Harvey lo denunció y lo echaron del ejército porque denunció que estaban vendiendo algunos miembros del ejército armas a los narcotraficantes o sea, el que dijo la verdad fue tildado de traidor o sea, toda la institución está maleada está corrupta y él, que dijo la verdad fue pues dado de baja lo sacaron de la institución por decir la verdad ese es el mundo que estamos viviendo es terrible, pero es la verdad es así Entonces, ¿y quiénes alimentan a los narcotraficantes? ¿de dónde sacan almas de alto poder? de carabineros y, y investigaciones y, y el ejército Sin lugar a dudas, ¿de dónde más van a sacar armas? Si ellos no las importan ni, lo, ni las pueden comprar así nomás. Entonces, eh, tenemos que educar a nuestros niños, tenerlos al lado en estos tiempos difíciles, y que no sean tentados por estos microtraficantes, porque le ofrecen ganar mucho dinero con muy poco esfuerzo. Y por ahí caen los jóvenes. Y bueno, eh, supimos mucha gente... Eh, hemos sabido de muchos casos de gente que ha caído en, en lugares, eh, por ejemplo, conozco en, en La Legua, en un barrio eh, en La ventana en el mismo Bajo de Mena, en fin, en varias partes de nuestro país, en Conchalí también, hemos sabido de gente que está haciendo el microtráfico. Y entonces, eh, esos trabajan para los traficantes pequeño digamos ¿no? o medianollálo así un, una red de microtraficantes un, un traficante mediano tiene una, una red de 50 microtraficantes y con eso eh, eh, que trabajan para él digamos él gana mucha plata con eso y a su vez les paga un, una buena suma el, el, la droga tiene tal precio que da para todo da para para eh, corromper gobiernos y permitir el Y cuando ustedes vean que, que capturan una tonelada de cocaína, quiere decir que pasaron 10 o 12 toneladas. Porque los gobiernos lo permiten. Eso es un cazabobo para que pensamos para que pensemos nosotros que están combatiendo el narcotráfico. Pero el narcotráfico aumenta cada día más. Las bases norteamericanas que pusieron en Colombia, eh, seis o siete bases norteamericanas, con el objetivo de combatir el narcotráfico, son justamente al revés, con el objetivo de promover el narcotráfico. La CIA se vale del narcotráfico para sus operaciones oscuras. Entonces, eh, las cosas no son como nos la pintan, eso eh, que lo tengamos claro. Vamos con otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Es verdad lo que usted está diciendo, que en, en Ganímedes hay vida, pregunta Juan Mesa. Y de ser así, he escuchado que viene también un nuevo Muamua. ¿Ya cuándo será la presencia de los extraterrestres en nuestra vida social humana? Gracias, a don Claudio, por su interesante conversación. Daniel Andrés Cosio. Eh, efectivamente, en, en Ganímedes hay vida absolutamente, tengo no es creencia, es certeza absoluta, hay vida, no le puedo decir por qué lo sé, pero lo sé, y, y de verdad que en todas las lunas de Júpiter hay vida, en Io, Europa y Ganímedes hay vida, y son seres adelantados de de, los, de las playas de los que, los que viven en Ganímedes, eh, Son seres eh, de aspecto de un aspecto llamémoslo así no el clásico extraterrestre que nos muestran con cabeza grande y chiquitito sino que estos son seres de, de entre dos y medio y tres metros de altura son de cara fina eh, que uno los ve y nos parece que no sabe si es hombre o mujer pero es de cara delicada y muy dulce y son eh, algunos rubios de pelo largo Esos son los seres de Ganímedes. Y en Ganímedes hay ciudades. Ciudades vidriadas y ciudades en el interior. Hay vida física en, en tercera dimensión y, y, y en cuarta dimensión. En, en, en el interior de la luna, en el planeta. O sea, en, el, en la luna, digamos. Ahora, en, en, para que usted sepa, cuando se produzca la evacuación de, la, de los seres que merezcan ser evacuados, muchos van a ser llevados, no a Ganímedes, sino a otra luna que se llama Europa, que está también junto a Ganímedes. Van a ser llevados para allá. Y existe ese, ese objeto que dicen que viene, ellos si quisieran llegar, Pueden llegar de inmediato porque ellos manejan eh, velocidades que son superiores a la velocidad de la luz. Entonces eso es una, una evidencia más de la presencia extraterrestre. Se están mostrando como que forma parte del plan previo al contacto masivo. nos van Vamos a ver esto que estamos viendo, que estamos viendo cada vez más, lo vamos a ver en un mes más, mucho más, y en tres meses más, mucho más, hasta que finalmente ellos bajen. Y esa es la esperanza real que tenemos como humanidad. Y es la única, lamentablemente, es la única. Y usted puede creerlo o no, y es legítimo que no me crea. Eh, yo nunca les he pedido que me crean. Pero eso, eh, cada día más, nos damos cuenta que es la única esperanza, porque cada día más vemos cosas que hoy día, que hace... 10 años atrás no habríamos creído que iban a pasar eh, hace 20 años atrás ni siquiera lo habríamos imaginado entonces hoy día las cosas que vemos son horribles y en dos años más quizás que es lo que vamos a ver entonces nosotros mismos nos vamos a ir dando cuenta que lo único que nos va a quedar va a ser clamar al cielo nosotros los vamos a llamar los vamos a pedir porque no hay aquí no hay respuestas hay gente que ofrece eh, respuestas ofrece alternativas ofrece soluciones pero no va a ser posible porque el planeta está tomado por el mal el poder del mal y el único que puede sacar ese ese eliminar ese poder es el poder justamente de ellos un poder que ellos tienen un poder muy superior al nuestro por supuesto pero ellos no, no, no son violentos ni asesinos como nosotros Entonces, eh, esa es la esperanza que tenemos y no puedo precisar la fecha, pero es poco tiempo el que queda, sí, para ese contacto, muy poco. Por eso les digo, cada vez va a ser más evidente para ustedes el contacto, porque cada vez vamos a ir viendo más y más cosas. Eso sí. Vamos con otra pregunta. Daniel Andrés Cocio, oiga, interesante su programa, pero los extraterrestres son buenos o son malos, o hay de los dos, hay algunos que nos defienden, nos cuidan, o, o hay otros que son verdaderamente eh, malos extraterrestres, y es verdad que existe la federación galáctica, ¿y qué lo organizó? ¿y para qué le lo hicieron? Los Ángeles del... Eh, los extraterrestres malos somos nosotros los que estamos acá en la Tierra porque nosotros no llegamos, no éramos originalmente de la Tierra y, y estamos bajo la influencia de Satanás acá y aquí está el poder del mal. Los extraterrestres que llegan a la Tierra, a pesar de todas las cosas que nos dicen Hollywood, de las películas, son todos buenos, porque como usted muy, dijo, muy bien dijo, querido auditor, existe una confederación que es como una policía del cosmos, son seres muy elevados, con otra tecnología para nosotros inimaginable, que regulan quién puede circular o no. Regulan la vida, porque nosotros podemos tener libre albedrío en la Tierra, pero no podemos hacer nada que afecte el libre albedrío de, de otros planetas del Sistema Solar, y al afectar otro planeta del Sistema Solar, y el Sistema Solar afectamos a la galaxia. Entonces no tenemos esa ese derecho. Nosotros podemos matarnos todos acá adentro si queremos, y ellos no lo van a impedir, pero no van a permitir que nosotros destruyamos la, la tierra, por ejemplo, con las armas nucleares, por eso que si hay una guerra nuclear, ellos van a intervenir, eh, y van a tomar el control de todo, y van a sacar a los niños, y van a sacar a aquellos que merezcan ser sacados, entonces y el resto quedará acá, <coughs> a, a cosechar lo que hemos sembrado. Entonces, eh, esos, esa confederación existe justamente para salvaguardar el orden divino. Y es lógico, imagínense que los extraterrestres malos pudieran ir a cualquier parte, así como nos dicen y nos quieren hacer creer para que para que les tengamos miedo. Imagínense que pudieran ir a cualquier parte, podrían, ¿qué es lo que harían? Irían a colonizar, irían a atacar, irían a destruir distintos lugares. No, no tiene lógica. Si el mal está acá y entonces eh, solamente los seres que tienen cierto nivel de conciencia que tienen eh, un espíritu altruista que tienen un espíritu generoso que tienen el amor por sobre todas las cosas eh, en su impronta espiritual ellos son los que pueden circular por el cosmos y quienes sean sacados de la tierra sean llevados a una luna de Júpiter o bien sean llevados al centro de la Tierra, eh, ellos van a poder tener derecho a, justamente, a circular por el cosmos libremente. Se les va a facilitar una tecnología que nosotros no somos capaces de imaginar. Y eso va a pasar. Y pronto. No es en 100 años ni en 20 años mucho antes entonces eh, eso es el paraíso prometido que dice la Biblia tenemos otra pregunta los ángeles del pasado eran ángeles hijos de Dios o extraterrestre enviado por la raza que nos creó, don Claudio pregunta Inés Salinas Muy buena su pregunta Inés eh, la verdad es que sí eso, esos, los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy los ángeles no, no los describen con alas porque en ese tiempo cuando los dibujaban los artistas eh, en un cuadro ¿cómo yo puedo representar un ser que venía del cielo? poniéndole alas porque si sí, no puedo escribir nada en el cuadro no puedo decir nada de ninguna manera, la única manera que puedo representar un ángel es poniéndole alas. Pero en realidad los ángeles no tienen alas. Y lo dice en la Biblia también. Eh, eh, Pablo en uno de sus eh, libros dice que tenemos que prepararnos porque podemos eh, si nos preparamos adecuadamente podemos recibir una visita y podemos confundirla con un hombre que con un ángel, o sea quiere decir que los ángeles no tienen alas definitivamente no tienen alas nosotros sabemos por mensaje del cielo que ellos no tienen alas y, y es una representación solamente la que se hace eh, de los angelitos con alas, es absurdo imagínense si los ángeles ¿para qué quieren, querrían las alas si ellos tienen la capacidad de situarse y moverse a la velocidad del pensamiento? las alas le molestarían, ¿no cree usted? entonces eh, Ellos aparecen y desaparecen con una facilidad porque ellos manejan la, la materia y la luz a voluntad cuando han alcanzado la quinta dimensión de la conciencia. Entonces, eh, definitivamente los ángeles no tienen alas y eso es así, es una certeza. Lo, es solamente una representación que está relacionada justamente con el arte y durante muchos tiempos eh, los mensajes se daban a través del arte, porque no había no era posible comunicarse, porque si uno decía una cosa así, era tildado de hereje y lo quemaban vivo en una plaza. Y esa era la, la iglesia católica, así que imagínense. La iglesia católica en ese entonces era muchísimo más poderosa que ahora. Hoy día ha tenido tiene cada vez menos poder. Y por último, eh, tenemos poco tiempo, nos queda una, una pregunta más. Jesús es un extraterrestre y forcebido in vitro. ¿De dónde viene Jesús? Es un pleiadiano. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Pregunta Mauricio Rosales. No tenemos ninguna evidencia más que los mensajes del cielo y lo, y lo, lo que está escrito en la Biblia. Evidencia científica de eso no existe. Eh, yo no le, no le voy a decir eh, que existe. Pero hay muchos elementos que, atándolos, podemos ir construyendo una evidencia. Pero Jesús es un ser que fue preparado por los milenios, no era un pleyadiano, eh, fue para, preparado por los seres de luz, los ángeles, llamemos así, mucho tiempo para transformarse en el ser más puro que pudiera encarnar en la en la tercera dimensión, para con esa pureza ser capaz de albergar el Espíritu de Cristo porque si yo recibo el Espíritu de Cristo me quemo, porque no soy un ser puro. Entonces eh, tiene que ser un ser puro el que pueda albergar ese espíritu, porque es un espíritu de muy alta vibración, porque es el espíritu del Dios Hijo, es, es el espíritu de la sexta dimensión, eh, prácticamente eh, caminando al lado de la séptima. Entonces es pura luz y de esa manera permitió Jesús al albergar el Espíritu de, de Cristo que lo compenetró en el bautismo en el río Jordán, y ahí se transformó en Jesucristo, pudió, permitió perdón la manifestación de Dios en la tierra, como un ser de carne y, y, y poder tocarlo. Eso fue eh, lo, lo grandioso de esa misión. Lo más elevado de Dios creyó, se manifestó en un hombre eso nunca más va a volver a pasar porque el que retorna no es eh, Cristo, sino que es Jesucristo el Hijo del Hombre en algunos pasajes de la Biblia se habla del Hijo de Dios que es el Cristo y en otros pasajes se habla del Hijo del Hombre que es Jesús Cristificado o Jesucristo entonces el que va a venirse y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, dice la Biblia en varios pasajes Marcos, Lucas y Mateo y vendrán sobre las nubes del cielo en realidad vendrán sobre las naves del con muchas naves del cielo con que lo acompañarán de esa manera va a venir pero hace dos mil años si ustedes le hablaba de naves la gente no entendía nada no se habrían asustado Entonces, se hablaba de un, en un idioma, se escribía en un idioma para la época. Hoy día ya la gente eh, tiene la capacidad un poquito mayor, aunque no mucho, algunos tienen la capacidad de entender que son naves y no nubes. Porque, eh, tal como analizamos en, en el tema de extraterrestres de la Biblia, eh, la forma como describíamos que se desplazaba la nube, no corresponde una nube. Una nube no se puede quedar estacionada en el piso y, a voluntad y, y levantarse e irse cuando cuando se desplazaban las otras personas. O sea, era una cosa que de lógica. Y, y bueno, Jesús todos los milagros que hizo lo hicieron ver como un hombre que era capaz de manejar la fuerza de la naturaleza, que era capaz de resucitar a los muertos, curar los enfermos, resucitar, eh, dar la vista a los ciegos, y en fin, una serie de otros, expulsar a los demonios. Y sin embargo, al momento de ser atrapado, respondió con no violencia. O sea, él fue tratado a latigazos, lo escupieron, lo vilipendiaron, lo insultaron, hicieron de todo con él y sin embargo él no se defendió. entonces Y él con un chasquillo de dedos pudo haberlo destruido a todos. Sin embargo, él hizo el acto más grande que se podía hacer, responder con la no violencia, por un acto de amor. Y de esa manera nos salvó y nos permitió, nos dio un periodo de gracia de 2000 años porque nosotros rechazamos su oferta de redención como humanidad pero hoy día si queremos ser redimidos tenemos que alcanzar la redención por nuestras obras en forma individual y ese fue el gran logro de él, a pesar de que vino para acá y lo rechazamos y no solo lo rechazamos sino que lo matamos lo crucificamos, lo torturamos nos por amor nos dejó ese tiempo de gracia, y nos dio la posibilidad de alcanzar la salvación o la redención por medio de nuestras obras. Por eso es que es tan importante. Y dijo, y prometió que venir a juzgar, también está escrito en la Biblia eso, y es el tiempo este, dan las señales, y pronto vendrá a juzgar a la, vida lo, a, a la humanidad completa. Y para eso nos dejó una serie de cosas que las hemos ido conversando y están las señales de ese tiempo. Y él definitivamente va a cambiar todo. Él va a instaurar el nuevo reino aquí en la Tierra, y toda esta gente que nos aplasta no van a tener cabida en este planeta. no Van a desaparecer. Entonces, eh, el planeta va a saltar y van a poder participar en este cambio evolutivo de la Tierra los que estén dispuestos a hacer lo que la voluntad divina nos pide. Y, y eso no tiene que ver con creencias, no tiene que ver con, con religiones, tiene que ver con hacer el bien por los demás. Y curiosamente, quienes más nos enseñan a ser cristianos son los ateos, que hacen obras y se sacrifican. Y esa es la verdadera enseñanza. Eh, a ellos tenemos que aprender, de ellos tenemos que aprender. No de la, de los religiosos de la gente que va a misa oa una a una parroquia a una capilla o un pastor qué sé yo no ahí nunca vamos a aprender nada donde tenemos que aprender es justamente de la gente que hace obras ellos son los que nos conmueven y nos enseñan y nos dan ejemplo a cada rato y que, que no que son dignos de imitar bueno queridos eh, auditores eh, ha sido un verdadero placer estar junto a ustedes en directo nuevamente y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias y buenas noches.